Semilla floreciendo, una sonrisa para dar toda tu vida amaneciendo. Tanto esperé por verte acá, como me gusta tu mirada, pues son los ojos que soñé. 11 de la mañana, 10 minutos, y bueno, en medio de las realidades duras que nos toca eh, dar y comentar con ustedes, comunicarles, cada tanto nos damos estos gustos también que le aportan otro aire a la mañana de la 36 y a la realidad cotidiana, que es dialogar con gente como Diego Curotpagua, que lo tenemos en línea, este músico y docente uruguayo. Diego, buen día, ¿cómo andás? Hola, bueno, buen día Hernán, bueno, un placer estar contigo en esta oportunidad y un saludo muy grande para toda la, la audiencia de la 36. Bueno, déjame compartir con la audiencia, decir este sentimiento, y se lo digo a Ángeles también, que, se lo, que extraño aquellos largos encuentros que manteníamos contigo en el ascensor acá del edificio de la radio, cuando Ayuí estaba acá y vos estabas en Ayuí, Esas largas charlas que teníamos desde la planta baja hasta, segundo el, piso. hasta el segundo piso, ¿no? cuando, cuando me tocaba bajar a mí. En esos ratos de, de cholulés de encontrarme con músicos como vos o con Rubén Olivera, en algún caso. Y bueno, y ahora con la, la mudanza eh, nos vemos menos. Pero un gustazo recibir esta noticia de, de este disco nuevo que estábamos escuchando ahora el primer tema, una, una partecita de, de Lazos el lugar que lo, lo construiste, digamos, o lo, lo concretaste en estos tiempos de, de pandemia? Sí, exactamente. Eh, bueno, no, no estaba planeado que fuera en, en estos tiempos, no fue algo que nos cayó de golpe, obviamente, a todo el mundo. Sí. Yo hacia, hacia fines del año 2019 había lanzado como un primer tema, un primer single, que se llamaba... Que se llama, ¿no? La noche y el día, que forma parte del disco. Mm. La intención era poder terminar el, el trabajo a principios del 2020. Pero bueno, eh, cayó la, la pandemia, se trancó todo, este, no nos podíamos juntar mucho con los músicos, etcétera, etcétera, estaba todo cerrado. Y en esa, en esa oportunidad, este, bueno, eh, optamos con Diego Hansen, que fue el productor del disco, por empezar a, a, a darle terminación a los temas que habían quedado un poquito este, inconclusos. O sea, yo terminé de componer los, los diez temas y comencé la producción artística este, con, con, con Dio Hansen, a, bueno, a pulirlos, a, des, a vestirlos de, de algún color en particular. Entonces, este, recién hacia, hacia principios de, de este año, del 2021, pudimos terminar el, el disco. Sí, con, le recuerdo a la audiencia, con Diego Hansen conversamos hace, hace poco, poco a propósito del de lanzamiento que él hizo también de su trabajo por, por las distintas plataformas, ¿no? Este, que no la verdad Exacto. que no lo conocíamos. Este, y bueno, justo la casualidad que hizo que, que supiéramos que trabajó con, contigo la preparación de, de, este, de este trabajo. Exacto. Eh, Exacto. Yo miro las, ¿viste? los comentarios o las gacetillas... Este trato de no, no hay que guiarse muchas veces por las clasificaciones y eso pero uh -huh. habla de que este disco hay como alguna vuelta a la raíz de, de, de tu camino, algo de eso coincidís Diego Sí, sí, o sea, yo siempre me manejé dentro de... de digamos, en, en mi guitarra hay mucha cosa de, de, de folclore claro. si, si sacamos toda la instrumentación y, y quedo yo solo tocando la guitarra, bueno, ahí van a aparecer milongas, van a aparecer este, eh, chacareras lo que pasa es que siempre están como arropaditas dentro de un clima más, más pop, entonces El, en mi primer disco, que fue el ¿Qué dirán?, con, con una banda que se llamaba Curopa y Sira, sí. este, a, a, aparecían esas cosas. Hay, sí. hay un tema folclórico, como Madre Naturaleza, que yo en ese disco precisamente toco con, con Rubén Olivera pero hay otros también eh, que tienen mucha cosa de, de, de, de folclore en mi guitarra, pero ya te digo, arropados, digamos, con, con ese clima pop. Luego vino, bueno, el disco con, con Rubén Olivera el, el, el grupo Olivera sí. en donde ahí se apreciaba más todo el trabajo, digamos, de la guitarra. En el año 2015 es que esa hay herencia, y ahí sí que me voy para el, un poquito para el otro lado. Mm. Este, es un clima mucho más Beatles, viste mucho más de banda, este, de, de a cuatro, bajo, batería, guitarra eléctrica, etcétera. Y con este disco yo quería volver un poquitito a el sonido de la guitarra criolla, ¿no? Este, quería volver un poquitito a, a, a que la figura del cancionista o del cantautor fuera lo, lo, lo fundamental y que la banda eh, funcionara este, de alguna manera, valga la redundancia, en función del, del cantautor. Claro. Y no al revés, ¿no? No, no yo acomodarme a la banda, sino que la banda se acomodara a mí. Entonces un poquito la, la elección de Diego Hansen fue como productor fue un poquito más hacia eso. Diego viene de un palo más uruguayo de la canción, más candombero, este, con mucha experimentación. Sí. Eh, en fin, yo quería una lectura en algún punto más uruguaya de las canciones y no tanto este, mirando al, al, al pop, ¿viste? británico, etc. Etcétera, etcétera. Quería una vuelta, una vuelta de rosca. Y, y bueno, de, de, el resultado fue, fue, fue ese, digamos. Y por ahí aparecen, por ejemplo, mm. el violín y chelo, que no sé si en discos anteriores los, habías apelado a ellos también. A, mm. Había apelado, pero muy tímidamente, en el disco anterior, en ese del 2015, Herencia, pero acá mm. son verdaderos pr protagonistas, ¿no? Este, yo hace más de 10 años que toco, por ejemplo, con Andrés Pigato que, que es contrabajista y es... Contrabajista de la Filarmónica de Montevideo y, y en el momento de, de, de elegir, bueno, quién, quién podía hacer, este, quién podía tocar el violín, el cello, bueno, él me recomendó a compañeros de, de la orquesta, ¿no? no. Entonces, en el, en el violín toca Bettina Chávez y, y el cello Adrián Bogarelli, que son miembros, bueno, de la Filarmónica y, y realmente hay una, hay un protagonismo de las cuerdas que me parece que es también un poquito de la esencia del disco. Uh -huh. En varios temas aparecen las cuerdas como bastante presentes claro y en cuanto a los a los temas que por donde van las letras todas las canciones son tuyas empecemos por ahí también sí sí sí las las 10 canciones son, son mías sí van variadas dice también aparecen por ahí las realidades en, en algunas de ellas al menos eh, sociales eh, una, una mirada una señal hacia, hacia las cosas que pasan que eso han estado en tus distintos discos ¿no? sí sí hay, digo bueno hay como una preocupación también por por determinadas no cuestiones uh -huh. sociales en esta en esta canción está el tema gente por ejemplo que bueno que habla un poco bueno de la de la situación detalle este de, digamos de, de, de muchas personas y de la gente bueno que, que que va pasando y que no no no no es como como si hubiera una pared no del otro lado uh -huh. como si no hubiera nada y Y bueno, un poquito fue inspirado en esa situación que uno ve todos los días, ¿no? Y que cada vez la, la, la, ve, la ve más, ¿no? Eh, y después ahí hay temas, bueno, más, más filosóficos, más utópicos, temas más de amor. Uh -huh. eh, eh, Lazos es una canción de amor, a, por ejemplo, a, a mi hija Clara, que ahora tiene nueve años. Uh -huh. eh, eh, en fin, eh, incluso por, por esas temáticas que, que siempre fueron bastante... En, en, en mis discos está el tema de la naturaleza también, sí. eh, eh, luego el, no, el tema lluvia que canto también con, con, con Rubén Olivera, en fin, cruzo por, como por esas líneas. ¿Vos estudiaste con, con Rubén, bueno, también con Coriún Jaronian y, y fuiste desarrollando un vínculo muy fuerte con él, particularmente respecto a otros músicos? Sí, sí, por supuesto. Este, yo, antes de Rubén, había también estudiado con, con, con otros, otro, otros grandes músicos. Este, bueno, había, había ido al taller uruguayo de Música Popular y había estudiado uh -huh. ahí con el Pancho, Pancho Rey. Este, uh -huh. Pero Rubén, de alguna manera, eh, fue una persona que, que me arropó, por decirlo, de algún de alguna manera, en un momento también que, en que yo necesitaba ese arropamiento y, este, y fue más allá de lo musical, ¿no? Claro, claro. Este, entonces fue como un gran maestro de vida y eso como que caló hondo sí. en mí, digamos, y este, entonces es un gran referente, ¿no? En todos los discos Rubén este, sí. está invitado, digamos, ¿no? En sí. uno, en dos temas, la presencia de Rubén ha sido, y es digo, muy importante hasta ahora. ¿Y cómo viviste estos meses? O sabes que ahora estamos eh, de, de a poco eh, encontrándonos con músicos, con trabajadores de la cultura de distintos ámbitos eh, que, que están asomando como después de la, del bombardeo, ¿no? Intentando uh -huh. retomar sus actividades con las limitaciones que esto va a tener, sus actividades presenciales, digo su encuentro sí. con el público, con la gente. Eh, en tu caso, ¿qué pasó? Y además sabemos que contarnos un poquito de la tarea docente que haces en música también. ¿Cómo, ¿Cómo la viviste en estos meses? Y claro, y fueron, bueno, fueron, fueron momentos este, muy ambivalentes, ¿no? De estados de ánimo muy, sí. ¿no? Este, con, con, con, no voy a decir con altos, porque altos, no, <risa> no sé si hubo muchos, pero sí, sí. bastantes bajos, ¿no? Claro. claro. Y, y bueno la actividad docente como como como todos este, los, los colegas del área digo a través de, del zoom la modalidad digo bastante com complicada para para la atención de los de los muchachos de, de las muchachas no de, yo sí. doy clases en eh, en un liceo y y bueno no este La verdad que la presencialidad es fundamental, ¿no? Este, estar en contacto con los chiquilines, ver las dinámicas, etc. Y lo mismo ocurre a nivel musical, ¿no? Este, el, la música es, es, es un fluir de energías, ¿no? Y cuando eso, o frente a eso, se antepone una pantalla, y es, es, es muy difícil, ¿no? Entonces, este, es una alegría este, que de alguna manera... La, la, digo, se vuelvan a abrir las salas algo que tendría que haber pasado desde, desde siempre porque sí. no la, la, la gran este incongruencia de todo no este sí se lugares... permitieron otras cosas y, y lo, claro. lo cultural no exacto eh, hay hay parques que hay parques que, que estuvieron cerrados mm. cuando los shopping estaban abiertos algo que que no se puede entender no lugares al aire libre este no este limitados con, con cinta amarilla, este, sí. donde los niños no podían jugar, pero sí podían entrar a un shopping center a comer a McDonald's. Bien. Entonces, este, son cosas incongruentes, pero bueno, por suerte, eh, de a poquito se está, se está abriendo todo, este, están bajando también los casos, aparentemente, y bueno, entonces, por, por suerte la actividad vuelve, vuelve a... A surgir de a poquito, ¿no? Eh, y, le da, y le da mucho trabajo, sí. No, que bichaba algunas eh, notas que te han hecho en estos tiempos, eh, donde vos también exponías una realidad de que, que en esta situación tan dura para muchos músicos, donde se les cortaban los, los ingresos básicos, ¿no? Hablábamos con músicos agremiados de, de, de canelones, por ejemplo, y otros casos que tuvieron que apelar hasta ayudar con una canasta de alimentos a, a, a algunos músicos. Que deja expuesto esa necesidad que vos planteabas de fortalecer una, una organización de los músicos para defender sus derechos, ¿no? Sí, claro, claro. Es, uno, uno ve que, que estamos como. que estamos bastante dispersos nosotros, ¿no? Este, eh, y no hay, no, no hay un, este, ¿no? un gran núcleo de unión entre todos los músicos como para dar pelea como para dar fuerza en, en, en este o sea, para generar fuerza en estos momentos, ¿no? Estamos como bastante este, dispersos. Este, y bueno, sí, eh, uh, situaciones espantosas, ¿no? Gente que se dedicaba exclusivamente a, a poder tocar, ¿no? Este, claro. en que que recibía su sueldo a través de los toques y se le vio truncada, digamos, esa posibilidad y, y bueno, y boliches que tuvieron que cerrar también y sí. una cosa bastante complicada para, para o sea, Para todos los sectores, pero sí. para el artístico y el cultural fue muy, muy jorobado. Exacto. Probado. exacto. Eh, para volver al disco, Diego, ya mencionaste algunos, pero está bueno siempre, no siempre se hace mencionar a todos los que participaron. No sé si es la banda base que siempre te acompaña, ah. además de, de invitados. Nombraste a Rubén como invitado, está Carmen Pi también, ¿no? Sí, bueno, Carmen Pi, otra querida amiga y, y, y muy talentosa artista que en el momento, bueno, de, de la elección de... En el momento que estamos un poquito viendo por dónde iba el tema, ella, este, bueno, se me surgía la que, que tenía que haber una, una voz femenina ahí, ¿no? Mm. Que, me parece que iba a potenciar el tema porque justamente estaba hablando de, de, de la mujer, ¿no? Entonces una, una, una, mujer, este, una mujer cantando esa canción para mí era eh, impresionante y bueno, y Carmen... Este, Querida mía y talentosa artista, bueno, le, le, le vistió de, de magia, la verdad, la, la canción, este, a mi entender, y bueno, el que quedó, quedó realmente preciosa. Y en el disco también, bueno, participa Federico Mujica en guitarra eléctrica, ya nombré a Andrés Pigato, que son los dos que me acompañan hace ya más de una década. Después está Esteban Peche en batería, bueno, nombré a Bettina Chávez, Adrián Borgarelli, eh, Diego Hansen también funcionó un poquito como multi instrumentista ¿no? él hizo los, los arreglos de cuerda pero también tocó el cavaquiño este, estaba sonando ahí una canción Lazos este, hasta tocó algo de percusión por ahí y en, la, en percusión en un tema en particular también participó un querido amigo Pepe Martínez este, Esa fue, fue más o menos el, el, el cuadro que, que me armé para el disco bueno y te vas haciendo hay un, algún ya panorama de, de poder tocar de poder presentarlo eh, públicamente, o alguna actividad que, que podamos ir anunciando? Mirá, eh, por el momento no, este, si bien me estoy moviendo como para ver qué posibilidades hay de, de, de encontrar alguna sala para, para poder presentar el disco, que en realidad ha salió hace muy poquito. Este, sí. Mi intención es que siga un poco, un poco rodando claro. y aparte está en formato digital, todavía no está en formato físico. Ajá. Entonces, este, eh, quizás en estos meses, bueno, lo voy a estar difundiendo de esta manera, digamos, digital, por decirlo alguna ¿no? Pero la, la idea es sí poder presentarlo. Lo que pasa es que yo no, no me he movido durante todo este tiempo. Claro. Este, la verdad, porque ante, ante la situación uno no sabía, ¿no? Fijaba una fecha y a los dos semanas había que cancelarla. Sí, claro. y, este, y, y, y no quería realmente marcar una fecha para tener cancelado a dos, tres, cuatro veces. Entonces me, me mantuve un poco distante de todo eso. Este, y ahora bueno que la cosa está bajando bueno sí me estoy tratando de mover para encontrar algún lugar el problema que ocurre también es que bueno los lugares o las salas de teatro etcétera tenían shows atrasados claro sí. entonces eh, sí, ahora hay, que hay muchas haciendo la... número además también de a cuáles les sirve o puede claro. darse el sí, lujo ah, claro. de abrir con esas limitaciones que van a tener no Ah, ah, por supuesto. Aparte, claro, aparte de todo eso, de que se abrió la camilla, obviamente, y que sí. todos los colegas que debemos a tocar, digo, todos los colegas que inserir a tocar, este, bueno, había, habían shows reprogramados que, bueno, ahora, este, ¿no? Eh, vuelven. Sí. Pero por el otro lado, claro, hay que ver los números, ¿no? Este, no es lo mismo una sala para 800 personas que queden 300 y, y tener que cumplir, obviamente, con, el, con todo, ¿no? Con la sala, con los sonidistas, iluminador, con los músicos que te acompañan, etc. Entonces. Hay que poner todo en una balanza. Pero por el momento no tengo ninguna fecha de presentación. Claro, claro. ¿Cómo ya. se puede acceder entonces al disco, Diego? Y bueno, por el momento este, a través de las plataformas digitales, ¿no? Ah. Fundamentalmente Spotify. En Spotify, ahí me buscan por Curopa. Este, sí. Y ahí les va a salir, bueno, toda la discografía y los temas para poder escuchar. Este, y creo que hay, hay varias plataformas digitales yo soy medio, claro, <risa> medio sí, queso sí. en ese sentido, pero está Viser, Amazon Spotify es la más conocida sí. eh, eh, a, través de, bueno, a través de ahí se pueden escuchar todas las canciones bueno, nosotros vamos a cerrar escuchando para tener tiempo de, de, de escucharlo y no, no cortarlo no hacer ese crimen de lesa humanidad <risa> que hacemos de cortar canciones, el tema 2 El Ángel, estás con, con Rubén, ¿no? En el ángel estoy con Rubén Olivera también. Ahí a Rubén participan dos canciones, ¿sí? el ángel y lluvia. Bueno, vamos a, a cerrar escuchando eh, el track 2, entonces el sí. tema 2. agradeciéndote, Diego, que hayas tenido este rato para con nosotros y bueno también con el deseo de reencontrarnos en la presencialidad eh, más adelante, quizá para la presentación del disco, para seguir conversando de de música y de nuestra cultura por acá, por los estudios en algún momento, para que no te olvides de este edificio <risa> por supuesto que no, aparte hay una institución ahí que es Marito este, que creo que sí. Sí, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí, sí y por supuesto, así que le mando un, un cálido abrazo a Marito, que siempre estamos in, intercambiando este, diálogos a través del Facebook un gran abrazo para él bueno. Y, bueno, y un gran abrazo para ustedes por la, por la posibilidad de poder mostrar el material y un saludo enorme a toda la audiencia. Por favor, un, un orgullo. Desde hace mucho suena Curopa por acá. Un abrazo, <risa> un Diego, hasta cualquier momento. Abrazo enorme, chau, chau. Al andar, el gesto tan lindo de tu ser, la magia que vienes a dejar, y llevas prendida entre la piel, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni reja ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tu piel, que nadie quiera ahogar tu brillo. Zecar el rio, que ha de que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo, por conocer. Tu abrazo es el sitio de los dos, de sangre y es sabia por nacer, el puño enfrentándose al dolor, la dulce caricia al ofrecer, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni rejas ni cáncer, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tus pies, que nadie quiera ahogar tu brillo el río que rug, kijk que nadie pueda callar el trino, el vuelo rug, rumbo por conocer.